Noticias desde los ojos de las radios comunitarias Corresponsales en todo el país Usted viene con una orden judicial alguna, La única orden es esta, me hace así con es esta la Otras orden. voces, otras noticias Otro punto de vista Informativo Farco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 El Congreso Nacional trata esta semana el rechazo a los vetos de mi ley. La sesión en la Cámara de Diputados está pedida para el miércoles para tratar los vetos a la Ley de Financiamiento Universitario y a la de Emergencia en Salud Pediátrica. Por lo tanto, ese día se va a concretar la anunciada Marcha Nacional Universitaria que tendrá epicentro en el Congreso y se repetirá en otros puntos del país. El rechazo al veto tendrá los votos asegurados de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica y además los gobernadores del grupo Provincias Unidas prometieron acompañar con el voto de los diputados que le responden este reclamo universitario. Así respondía el gobernador de Corrientes Gustavo Valdés, cuando les preguntaron sobre el tema en la conferencia de prensa que brindaron estos gobernadores en la exposición rural de Río Cuarto. Señores gobernadores, Javier Lucero de Radio Universidad de Río Cuarto. Hace algunos instantes eh, había una protesta aquí en las puertas de la rural de docentes y no docentes universitarios. Quería preguntarles si ya tienen eh, definido cómo van a votar y si los legisladores de sus provincias van a apoyar para que se vote esta semana la insistencia con el veto y por otra parte consultarles si tiene, si consideran que tienen alguna responsabilidad con el escenario actual después de haber apoyado con sus diputados de la ley bases cuando el gobierno había dicho lo que iba a hacer y que efectivamente hizo. Muchas gracias. Primero, a todos los gobiernos que se inician, generalmente acompañamos con las leyes que consideran iniciales porque surgen de, del voto popular y de una, de una mayoría. Es lógico que le podemos le podamos dar esas herramientas. Nosotros vamos a acompañar ese grito universitario de que necesitamos tener educación pública y gratuita para el desarrollo de nuestro pueblo. Y luego de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados y en caso de que sean rechazados los vetos al financiamiento universitario y la emergencia en pediatría, también está previsto que el Senado sesione al día siguiente, el jueves, para aprobar el rechazo definitivo a esos vetos de mi ley. Recordemos que en ambos casos se necesitan los dos tercios de los votos para el rechazo. Mientras tanto, el presidente usará hoy a las 21 la cadena nacional para presentar el proyecto de ley de presupuesto para el año que viene. Vamos ahora a Mendoza porque allí se agrava la situación de los trabajadores estatales y los judiciales van a instalar una carpa frente a la Casa de Gobierno esta semana. Nos informa Radio Comunitaria Cuyum. Los empleados judiciales de Mendoza, al igual que empleados estatales de la Administración Pública, Salud y Educación, se encuentran en una situación salarial y de condiciones de trabajo crítica Por esto hablamos con el titular del gremio judiciales Ricardo Bavidón, que viene llevando adelante medidas como marcha, rondas y protestas para visibilizar su situación salarial y condiciones de trabajo que no escapa de las generales de los empleados públicos en la provincia de Mendoza. Sí, bueno, efectivamente, nosotros estamos en una situación bastante complicada Eh, bueno, como está toda la provincia de Mendoza, en realidad, ¿no? Nosotros hablamos de la administración pública y de judiciales en especial, pero toda la la provincia se encuentra en una situación realmente muy complicada, con salarios de indigencia, y esto sumado con un gobernador que eh, decide aumentarse dos millones de pesos su salario en un mes, que decide profundizar y e ir por los derechos de los trabajadores intentando la reforma del Estatuto del Empleo Público, que sigue intentando dar un discurso a la sociedad de que la reforma es para que los empleados públicos entren por concurso y resulta que hace más de 10 años que tiene la ley de concurso y nunca llamó un solo concurso. Y mientras tanto vemos cómo cierran oficinas fiscales y dejan a las zonas más vulnerables sin la posibilidad de eh, tener una oficina fiscal cerca para poder hacer una denuncia ante situaciones graves eh, cierran salas de auxilios, cierran eh, no sé eh, maternidades en hospitales, este y nos siguen empobreciendo y nos siguen dejando sin ningún tipo de, de servicios básicos. En particular, Ricardo nos señala el irrisorio de los aumentos que se han recibido, además de la situación gravísima para todos los gremios estatales. mira nosotros hemos hecho una gigantografía con un bono, 25.000 sí. pesos. Sí. Compañeros que han tenido aumento de 22.500, hay compañeros que han tenido de más, por eso nosotros decimos que el promedio es por debajo de 40.000 pesos de aumento, contra los 2 millones de pesos de este gobernador de la provincia, no que se, se aumentó en un mes. El gremio instalará en esta semana una carpa frente a la Casa de Gobierno para reclamar por estas condiciones de trabajo y salariales, a las que se le sumarán otros gremios estatales de la provincia. Para el informativo Farco, reportó desde Mendoza FM 89.3, Radio Comunitaria Cuyum. <risa> Vamos ahora a Córdoba porque allí integrantes de cooperativas de la provincia realizaron un importante encuentro en el que exigieron que el Estado compre los productos del sector. Nos informa nuestro compañero Cristian Ordoñez, desde Radio Pueblo de Deanfunes. Buen día, Pepe, y a la audiencia de Farco. En Córdoba, organizaciones de la economía popular exigen al Estado el compre cooperativo. Este fin de semana, cooperativas de trabajo, mutuales y organizaciones de la economía popular se reunieron para debatir sobre políticas públicas, trabajo y la necesidad de acercar propuestas al Estado que contemple las realidades del sector. Bajo el tema Trabajo para los de abajo, se abordaron herramientas que faciliten el acceso a compras, licitaciones públicas desde la economía popular ante el Estado. A su vez, se reclama al gobierno provincial la plena implementación del artículo 53 de la Ley de Presupuesto General de la Administración Pública, que instruye al poder ejecutivo a que al menos el 5% de las compras y contrataciones sean realizadas a proveedores de la economía popular y solidaria. En Radio Pueblo, dialogamos con participantes y compartimos testimonios de la jornada. Marco Galán, Movimiento Carlos Mujica. Maximiliano Maita, Frente de Organizaciones en Lucha, Laura Carrizoni, Vicepresidenta de Farco. Cuando uno habla de la contratación del Estado, tomando el impuesto que pagamos los ciudadanos y cómo el Estado presta servicios contratando proveedores. Bueno, nosotros decimos que esos proveedores privilegiados tenemos que ser las cooperativas de trabajo que inventamos el trabajo para los desocupados, para los precarizados, para los que olvidó el sistema capitalista. Así que no puede ser que el Estado vuelva a volcar los fondos sobre las empresas que ya se privilegian en el mercado. Estamos discutiendo cómo el Estado en última instancia tiene que ser el garante del trabajo que es un derecho constitucional. La respuesta unánime de todas las cooperativas es che, nosotros el laburo lo podemos hacer, lo sabemos hacer, tenemos la capacidad, tenemos la experiencia, tenemos la expertise y lo único que tenemos son trabas de un marco normativo que está hecho por y para las empresas que nos impide acceder laburo allí donde el laburo está. Creo que es un problema de distribución eh, y un problema de reconocimiento de los distintos sectores de la producción, de la economía y del trabajo en Córdoba. Nos parece fundamental seguir articulando con toda la rama de la economía social, solidaria y popular para que nuestro trabajo sea reconocido, para que no estemos siempre luchando desde la precarización, sino que cada vez vayamos dando mejores pasos en el fortalecimiento de nuestro sector y para que nuestros sueños no tengan límites y para que pueda poder cumplirlos, eh, seguro que tenemos que hacerlo en colectivo, entonces esa es parte de nuestra lucha hoy Reportó para el informativo Farco Radio Pueblo de Deán Funes, Córdoba Vamos ahora a Entre Ríos porque allí se realizó un encuentro de mujeres y disidencias que se preparan para el encuentro nacional que se va a realizar en Corrientes, nos informa nuestra compañera Adriana de Defasi desde Radio Sapucai de Colón saludó a la audiencia de Farco, saludo pepes. Entre Ríos realizó su preencuentro regional hacia el encuentro plurinacional de Corrientes. Se realizó el séptimo preencuentro regional de mujeres lesbianas, travestis, trans, no binarias e intersex. Desde el año 2018 se vienen realizando en distintos puntos del territorio provincial. Esta vez la sede fue la ciudad de Concordia este sábado 13 de septiembre. Participaron más de 100 personas de varios puntos de la provincia, entre ellos Victoria, Paraná, Islas, Concepción del Uruguay, Colón, Federación y algunas de Cava. Nos comunicamos con una de las organizadoras, Martina Martínez Sanz, quien señala la necesidad de encuentros territoriales para analizar, debatir la situación actual. Escuchamos algunos de los puntos que ella resaltó en la charla estamos necesitando este debate profundo de cómo viene siendo hoy la realidad de las políticas. Diciembre del 2023 cuando Milley, con todo su gobierno, decide cerrar el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, y hasta la fecha bueno, no han parado de desdemantelar todo lo que se refiere a las políticas públicas de género, que sentimos que esos ataques profundos eh, son direccionados, se han cerrado programas que eran muy importantes, como el Planenia, tenemos muchas compañeras despedidas de distintos servicios, y eh, entonces Entonces, bueno, nos vemos en la necesidad, creemos que estos encuentros permiten generar los espacios necesarios para continuar profundizando y debatiendo ideas. Se generan redes articuladas para enfrentar lo que, lo que viene sucediendo, esta, esta poca garantía de derechos, ¿no? En la jornada se generaron rondas de trabajo simultáneas, en las cuales se trató Educación Sexual Integral. 20 años de la campaña nacional por el derecho a decidir, transformación feminista de la justicia, mujeres y construcción política. Las diferentes rondas tuvieron sus conclusiones para luego preparar la concentración y marcha que se realizó en la Plaza Urquiza. El séptimo preencuentro regional en la ciudad de Concordia terminó con una peña, en la cigarrera cultural, con muestra de talleres, micrófono abierto, poesía y barra popular. Reportó para Farco, Radio Comunitaria sapucay de Colón, Entre Ríos. Información deportiva ahora en el noticiero nacional de Farco, porque en Rosario terminaron los primeros Juegos Argentinos de alto rendimiento. El informe de nuestro compañero Iván Alday. Los Juegos Gardal bajaron el telón a la primera edición. La provincia de Buenos Aires dominó con contundencia el medallero y se consagró como la gran protagonista en tanto la rama general olímpica como en los deportes paralímpicos, demostrando la fortaleza de su desarrollo deportivo en distrito más grande del país y el que desembarcó en Rosario con la mayor delegación logró 84 medallas de oro, 86 de plata y 87 de bronce para sumar un total de 257 preseas. El resto del podio lo completaron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe, Córdoba entre Ríos, Tucumán, Neuquén, Río Negro, Chubut y Salta completaron el top 10 y todas las provincias se lograron llevar al menos una presilla. El segundo lugar fue para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un final de bandera verde mano a mano con Santa Fe vibrante que terminó tercer y celebró con orgullo su protagonismo como afritriona. El Podio General mostró así la diversidad y la potencia del deporte argentino con provincia de todo el país, sumando logros en disciplinas individuales y colectivas. Reportó para el Noticiero Nacional de Farco